Visita elpandasambrano.com Hola, Estación Etzahualcóyotl. Ahí está Carlos. ¿Qué onda, Carlitos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Nos mandaste un Twitter, Carlitos. ¿Cómo estás? Sí, ya no, muy bien. Gracias, aquí ¿Qué me cuentas, Carlitos? No, pues, quiero hacerle una broma a mi cuñada, ya que mi sobrina no contenta. Órale, Carlos. ¿Cómo se llama tu cuñada? Este, María. María, ¿viene siendo quién? ¿La esposa o novia de tu hermano? Es la esposa de mi hermano. Oh, la esposa de tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Juan Carlos Juan Carlos ¿Cuánto tiempo llevan de matrimonio María y Juan Carlos? Eh, eh, ¿Qué será? Unos Veinticinco años más 20, o menos ¿25 años de casados? Sí pues Ya están bastante ruquitos ¿no? <risa> ya, ya para veinticinco de casados está heavy Oye, ¿qué onda? Sí. ¿Qué bromita para tu cuñada María, Carlos? Es que Le comentaba a la fecha Que le, como ellos saben que, que me iba yo Para Estados Unidos Ajá Ajá, pero no sabe que me quedé aquí en México Quería yo de, de, de Que fuera, que pasara por este Por la migra que me agarraron Ahí en la frontera antes Estuve de, de, disfrutando ¿sí no? Así es que Marco en este momento Buenas noches Las bromas en el Panda Show mm, Bromas Vamos a hablar del de lado americano Del lado de la de Laredo, Texas Sí ah uh, Este es el sí. teléfono de María sí. Ajá, así es. Uh, habla el oficial J. García del Border de la ciudad de Aredo, Texas. Um, tengo una persona que dice que es mexicano. Uh, Carlos Jacinto. Usted conoce a Carlos Jacinto? Hello. Sí? Hello? Sí, sí, sí. Hello, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. Okay, ¿con quién hablo? Con la, con la señora. Con la señora María Ah, um, ok uh, ¿Usted es Totonaca o Mexica? Sí Hello Sí ¿You conocer Carlos Jacinto? Carlos Jacinto Carlos Jacinto Sí, sí Ok sí, sí. Permítame darle una explicación Ajá. Hemos intentado hablar a una mujer de origen mexica de nombre Margarita Dice Ajá. que es su madre. Él eh, entró de forma ilegal a los Estados Unidos. Sí. Él no tiene eh, documentos, papeles o alguna un documento oficial para estar de forma legal en los Estados Unidos. Nosotros tenemos Ajá. que echarlo para atrás. El problema es que no podemos hacerlo porque no sabemos de dónde es. No sabemos si es de México, si es de Guatemala, si es de El Salvador, si es de Honduras. ¿De dónde es él? Mi, uh -huh. yo, yo entenderme a mí. Ajá. Uh -huh. Ok. Entonces, necesito que usted me ayude a identificarlo. Ajá. Uh -huh. Sí, me entiende. Uh -huh. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Con, ¿Con quién está yo en el teléfono que le está diciendo cosas? Eh... Nadie eh, Una pregunta, oiga ¿cómo, ¿Cómo es que quién le dio el número de mi teléfono? Carlos Jacinto Le dio mi número That's right, por supuesto él me lo dio Ok, a ver Vuelvo a repetir Carlos Jacinto está con nosotros En la Border Patrol Ok, él fue detenido Él me dio el número De teléfono de que dice que es Su mamá, de nombre Margarita No podemos poder localizar a Margarita. Ajá. Y él dice que usted conoce a Carlos Jacinto. Él fue el que nos dio el número. Ajá, sí. ¿Sí me entiende? Sí. Ahora, como no sé si realmente él sea mexicano, autóctono, nopal, mixteca, mexica, tolteca, no lo saber, porque no sé a dónde mandarlo. Si es Honduras, a Guatemala... ¿Yo entenderme a mí? Ajá. Sí. Necesito ¿Sí? que lo identifique. Ajá. Ok. Por favor, permítame unos segundos. ¿Ok? No vaya a tomar la escoba y se vaya a volar. Permítame. Sí. Carlos. No, hey, come on. Sí. Estoy hablando con la persona que yo a decirme. Ajá. Uh, I don't know. No sabemos si realmente está bien de sus facultades mentales, mentales porque... Es, es muy tonta. Es una mujer burro, ¿ok? Por favor, toma el teléfono, habla con ella y dile la situación que está pasando. Necesitamos identificarte si eres mexicano para, para echarte para atrás, ¿ok? Come on, toma el teléfono. ¿Sí? Come on, come on. Uh, te bueno, te uh, recuerdo que esta llamada está siendo grabada. No vayas a hacer cosas malas. bueno Sí. Soy Ajá. Uh, No, está, es que me agarraron aquí, en la frontera, es que yo quería pues, pasar al otro lado. No es que le dije a Juan el otro día que ya me iba. Ajá. Pero me agarraron aquí, me tienen tenido, no sé qué a hacer. Ver. ¿Eh? Javier, ¿qué eres tú? Soy yo, Eli. ¿Eli? Sí. ¿Sí me escuchas? No. Sí, te estoy escuchando Sí, doña Eli Eh Eli Sí ¿A dónde está ahorita? Es que me agarró aquí en, cruzando así para Estados Unidos Es que me llevan ah. detenido me van a llevar detenido, creo Pero eh, Eli, estaba en México Sí, no vez que te dije que me iba a ir para allá ya me fui Eh, pero, ¿a dónde estás tú ahorita? Pues yo estoy aquí, detenido, me detuvieron. Eh, eh, ¿Su hermano de Carlos? Sí. No, no es cierto, porque, porque, ¿cómo se llama? Este, Eli está en México. Sí, soy yo, Eli pero yo le dije que me vine para acá para y quería yo cruzar la frontera pero me agarraron no pude yo cruzar sale en la... un momento me habla sale y me marca el teléfono como dice ese en gringo por favor marca a rato La, en 10 minutos, sale, por favor Jacinto, la mujer que está en la línea es, que, es mujer autóctona es que, es que me está diciendo que voy mala, dice que no, yo no soy mexicano Ya le marqué a Efraín, pero Si no logramos no tener identificación correcta Vamos a mandarte a Centroamérica No sabemos si realmente es user mexicano, ¿ok? Este, este muchacho, oiga, no lleva ni una identificación ¿No entiende usted el español? Yo estoy haciendo el máximo esfuerzo para poder hablarle en su idioma. ¿Sí? Yo le he comentado que este señor no tiene ningún tipo de documento que puede identificarlo como un pasaporte, una licencia de manejar, un acta de nacimiento, un acta de función, un pedigree, no tiene absolutamente nada, absolutamente nada que los documentos. ¿Ok? Ajá, oiga... Es este, muy difícil para mí tener este asunto de hablar con gente fuera tonta, mexicano. Mira, oiga, disculpe, yo no conozco a ese muchacho porque, ¿sabe? Mi cuñado está en México, oiga, este... No sé, ese muchacho, ¿cómo se llama? El Él se llama. Él está hablando que dice usted que sí lo conoce. Si usted Élfelo, dice que no mira, lo conoce, entonces tengo que mandarlo a, a Centroamérica. Carlos Jacinto, ¿se llama? Así es, Carlos Jacinto, se lo he dicho muchas veces Sí, oiga, este... A ver, pásame el Tobio, por favor, no quiero hablar con él ¿Me puede hablar en español, por favor, para entenderlo? Sí, por favor, me pasa fego, Carlos, voy a hablar Tobio con él ¿Eh, El Elfego, el me pasa, por favor, quiero hablar con él Fego es un enano ¿Qué es Elfego? Elfego es mi cuñado. ¿Carlos Jacinto? Sí. ¿Tú, tú llamas Elfego? Hey, come on, sir. Elfego se llama mi cuñado, su hermano, de Carlos Jacinto. El, el, el, el, el, el señor que tenemos, Carlos Jacinto. Carlos Jacinto. De, de, a ver, Carlos Jacinto, hable por favor. ¿Sí? Ya lo identificó. Por favor, me pasa ese, ese muchacho. Quiero hablar con él todavía, por favor. Él está hablando. Toma el teléfono, Carlos Jacinto. ¿Sí? Le está hablando. ¡Respóndale, por favor! Sí, por favor, me, a ver, pásamela. Por favor, Elf. Por favor, Elfeo, que me, me pase, por favor, porque quiero hablar con él. Por sí, favor, por favor. ¿Sí? Sí, te soy yo, Emi. A ver, habla tu idioma, a ver. Pues no. Mene, tule, kello. Mä Ah, a, tein ei Ay, eh, Juan tänne, kello on está hablando Carlos ¿Qué pasó con quién estás hablando con bueno, quién estás hablando soy yo tu hermano Eli ah ¿qué pasó pues? es que me agarraron aquí él quería yo cruzar para el otro lado no me es que te comenté que ya me iba pero me agarraron la amiga me agarró dice que no sé para dónde me va a mandar que me va a mandar para otro país es que no es que no soy mexicano Ajá, pero la credencial de elector ¿dónde lo tiene? Pues no traigo credencial, no traigo nada, se me olvidó todo. Mm. Sir, mira, sir, ¿a dónde chef, estás ahorita? ¿A dónde Paul, estás ahorita? Por favor, vaya solo a hay esquina, okay. Hello, hello, hello. Habla el oficial J. Orsia del Border Control del eh, Laredo, Texas. Oh, okay. Pues. Eh, allá muy, muy poco, muy pocos ingles. I am muy poco English Are you speak English? Uh, muy, muy, muy poco English Hello, how are you, sir? Uh, my name is... Uh, What's your Carlos. name? What's your name, sir? My name is John, John, John Carlos, John Carlos Agente Judicial, Agente Judicial Who is this? Hey, hello uh, Are hello. you speak English, sir? Agente judicial, agente judicial, Liam. ¿Usted habla inglés o no habla inglés? Muy poquito, muy poquito, no entiendo mucho. Ok, yo haré el máximo esfuerzo de hablar en español, ok uh, Sí, mire, mire, este, está hablando con un agente judicial, está hablando con un agente judicial, ¿qué está pasando? ¿A dónde estamos hablando? Estoy en México, estoy en México. ¿Cuál parte de México? En el estado de Oaxaca. En Oaxaca en el estado de oaxaca en washington no no no el estado de oaxaca estamos hablando washington No, no oaxaca oaxaca washington washington Aquí. eso así es oh ok washington méxico uh -huh. okay. Bueno, que que que you carnal. carnal, lo que que que que dónde, es cierto? que carnal, it's me, right now here. Ajá. Me que que que sí. sí. ¿Qué, qué pasó? Um... El problema es que tenemos Carlos Jacinto fue detenido de forma no buena en los Estados Unidos. Ah, sí, yeah, sí. Yeah. Él no tiene forma de documentar que es mexicano. Ah, sí, es mexicano. Okay, y como no yeah, um, como no tiene tipo documento, necesitamos verificar dónde es para pa atrás. Me ah, entenderme bueno, yeah. a mí, ok. Yo, yo, yo, yo soy... Yo soy agente judicial Agente, agente es, Agente judicial, police ¿Qué es agente you, judicial? You. I am, I am I am agente judicial, police Police, the police De aquí de estado de, de ser, Oaxaca ¿Qué está pasando? You serve police Así es, así es, yes, yes ¿Really? You're sí, police yes. I'm yes. Superman Are you police? Really What? Well, well. I am Iron Man. Yeah, yeah, yeah. Yes, join together me. I am Iron I Man. Uh, I'm me Mexicano. Mexicano. Yeah. ¿Pues la yeah, ser, tú po ser policía? Yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah. Really? ¿Deberías ser policía? Yes. Yeah. Agente judicial, policía. Policía. Policía de de, yes. de Washington. Eh, eh, Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca. País, país mexicano, país mexicano. Me Mexi, mexicano. Yes. Tolteca. Yes. Mixteco. Uh, China Chinanteco. Chinanteco. Yes. Por favor, hablenme en Chinanteco. Eh ¿Qué sosaigneuh? ¿Sosaigneuh de México? Anzanihu, de México. Ya, así es. Nada no, la no, no, policía judicial policía Judicial Anda, anda a de a Gugu Tata, anda de Tata. Ah, así uh, uh, no lo no entiendo, no lo entiendo. Sir, sir. Hey, come on. Hey, follow me. Hey, come on. Look my eyes. And uh, the Gugu Tata. Ajá, sí, aquí vivo en el pueblo, aquí vivo en el pueblo. Pues. De de pueblo. Uh, así es, así es, yeah. Okay, ok Ande, uh, you sir, Superman, Batman o Iron Man Ajá, uh, mire, lo que yo le pido Yo le pido A que si habrá manera de dejarlo a A, a, a, a libertad A, a my carnal Your carnal Yes Okay. your carnal, your brother uh, My carnal is mexicano es mexicano Your is mexicano. You sir Batman Ironman. Se le ¿dónde estamos llamando, güey? <laughs> ¿Estamos? Bueno. habla, estamos hablando a Marte, a Júpiter, a Saturno. ¿Sí? Hello. bueno. Hey, sir. Sí, soy yo, Bernal de de Elbego. Ok, sir, por favor, me necesito que me escuche. Ok. Sí, sí. Um, en mi español no es bueno. Y estoy intentando hablarlo bien al español. Ok. Ajá, sí, sí. You habla inglés? Sí, sí, claro. You habla inglés? Or you speak sí. English. Sí, sí. Ok, hábleme por favor en inglés. No puedo inglés, no puedo inglés. Okay. Um, ¿qué idioma habla you? Uh, chinanteco. Chinanteco. Si, sí, así es. Oh my god, Chinanteco. Me no hablar Chinanteco. Um, Ajá, about... okay. Uh Okay, be a ver si you entenderme me okay. What pedo you just ask? No entiendo. No me no, you. No, no. Okay. Um, no. ¿Yo problema Chile a todo el pozole. Mira, el, el problema más importante aquí es por dinero. No hay dinero, no hay trabajo. Dinero. Ajá. Muy. No hay trabajo, no hay trabajo. No hay trabajo. En México. Y eso a mí que tiene el problema que no hay trabajo, indios México. Ajá, eh, eh, bueno, ¿usted tiene emigración o qué onda? Hablo de la parte de inmigración del estado de Texas. Ah, bueno, mire, eh, soy agente, soy agente, soy agente de aquí del estado de Oaxaca. ¿Agente de Oaxaca? Ajá, soy agente. Usted, o de hecho, soy policía también, soy policía. ¿Policía? Ajá, agente policía. Perro, dog. Sí. Pe perro, perro policía No, agente, agente Yo sale guagua No Hey, come on You perro policía, dog No Police, police. Police? police. Yes The, the, the, the Grupo Rock Ochentas, police No No Postice You say Ajá. postice Sí, sí Postice Sí. Dale apostice Sí. Se le Sí, pero ¿qué está pasando? El problema es que Juan Carlos ha intentado ingresar forma no buena a los Estados Unidos. Ajá. Y él no tiene ningún tipo de documentación, pasaporte, um, licencia de conducir. Uh, no tiene ¿A nada de identificar que él, él es mexicano. Ajá, sí, sí, pero mire. ¿No habrá manera de, de dejarle de libertad? ¿Y si de hecho cometió algún delito? Sí, ha hecho un delito muy, muy grande que hace estar de forma ilegal en los Estados Unidos. El problema sí. también fue que al momento de ingresar a los Estados Unidos, él se robó dos hamburguesas, un hot dog y también una pizza extra grande con pepperoni. Mientras bueno, de a mí? Entonces... Eh, no lo va a soltar. No, vos. ¿Qué es soltar? Bueno, estamos platicando entonces. Mientras andan yo a mí. Dale, ahí estamos platicando. Iron Man, ver, por qué? favor, escúchame. Yo, sí, sí. yo soy Iron Man, ¿ok? Ajá. El problema es que aquí tengo a la señor Carlos Carlos Jacinto, voy a ponerlo en el teléfono, por favor, ¿ok? Sí sí, Okay, hey Tor, Tor, come on. Bueno. Eli. Hey, hey, la ley de. ¿Cómo estás, Eh, la no? No, ¿Por qué no te la Bueno, ¿y bueno? Sí, es que me agarró aquí en la bandera. Ajá, entonces, ¿cuándo te fuiste? Este, domingo. Domingo. Sí. Entonces, ¿por qué fuiste a trabajar ayer? Entonces, si domingo te agarraron. ¿Quién te dijo? No, yo sé que fuiste a trabajar ayer. No, no he trabajado. ¿No? No. Bueno, mira, a ver, a ver, a ver qué le hago Ahorita voy a hablar al ¿sí, presidente municipal allá ahorita Está aquí si en pega, a ver qué hacemos Dale Sir, sore, sore, sore. sir Venga, sí, Dog sí. Police, sí. Dog sí. Police sí. Help me, sí. help me Dog sí. Police, come on Me escucharme sí. a mí sí. I'm no, Iron Man Ajá. ¿Me entiende o no me entiende? No le entiendo, no le entiendo Usted empezó a hablar un dialecto Sí, así es, soy Chinanteca. Chinanteca, ok. Así es. Así es. Voy a transformarme en ese momento en Spider-Man. Y voy Ajá. a intentar hablarlo en su idioma, ok? Sí, claro, a ver. No lo entiendo. No How? entiendo. How? How? No, no, le entiendo. Chongol, no, anima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 No, no lo entiendo bien. No le entiendo bien. Okay, okay. Voy a entender y voy a hacerle una última pregunta. Última cuestión. Espero que yo pueda contestármelo, a mí Es very, very, very. Es muy, muy, muy. ¡Arigato! Importante. ¡Importante! ¿Qué puedo ser? Por favor, contestarme lo que voy a decir. decírselo ¿ok? Sí. Voy a hacer la traducción para si pueden entenderme lo. <risa> La pregunta que tengo casado Doug Polis, me escucha. Sí le sí, estoy sí, escuchando. Sí, Por favor, dígamelo cómo se oye el panda show. Que estamos haciéndole una broma. Es una broma de su hermano. A toda la máquina, bueno, <attitude of cowardice> <sán> vamos. <áivana> <una> broma. <SAN áivana> Juan Carlos, te habla el panda, te hablamos del panda show, es una broma de tu hermano. Es una broma de Carlitos. Ca Hijo, ya nos colgó. Traca, traca, la matraca, ya valió Sí, ni me faltó darle el grito de guerra de... ¡Burman! ¿Qué pasó? Ah, mä sitten tänemäni. Radio läpäisemängä. Radio läpäisemä, radio läpäisemä. Te la radio, a vasiksi, a vasiksi, a vasiksi, a vasiksi, a a a <risa> Lo que está dando a entender Juan Carlos, el hermano de Carlos, es que te se pasó realmente de lanza. Yo voy a hacer la traducción. ¿Cómo estás, este Carlos? Buenas noches. Te hablamos de la radio. Hola. ¿Estás enojado? P Policía. ven Cont Contéstame. ¿Cómo estás? Ya liviánate, carnal. Ajá. Bueno, ¿qué, qué está pasando? Es que te hablamos de la radio. Te hablamos de la radio. Donde Ajá. Carlos Tormano nos marcó para hacerte una cargadita, para hacerte una bromita. Fue una broma. Ah, bueno. Broma. Joke. Want, what... Brrr, ¿Me entendiste? <risa> ¿Sí me entendiste, Carlos? ¿O no? Mande, vale, sí, sí, claro. ¿Entonces? Sí, pero es que de hecho me está, sí, me está espantando un poco porque de hecho, como le digo, pues yo soy agente judicial, eh. Yeah. ¿Y eres de los buenos o de los malos? No, pues de los buenos. Porque amigo. ya sabes que hay agentes judiciales buenos y agentes judiciales ah, malos. No, claro, porque yo he sido una persona que, son, que es enemigo de lo malo. Oye, pero ¿sabes qué me encantó, Juan Carlos? que luchaste, peleaste para darte a entender en dialecto, en Spanish, en Totonaca, en Otomi, to... pero pues no se lo jaba, ¿verdad? Porque el supuesto agente de migración era un hijo de ¿no? Entonces Carlitos, saluda a tu hermano, por favor, y dile por qué la broma. Ah, sí, bueno, sí, bueno, para que veas que estamos aquí, aquí, ya sabes que aquí no pasa nada, que ya no, que no pienso ir para allá. Ah, entonces, a ver, háblame de él nuevamente. Le dice, drone radio, pues, te Ah, estoy radio para la... Traduzco, habló a hablé una estación de radio para hacer tu broma <tose> su mamá es, espanté, a Ella está diciendo ¿Sus mamá? ¿Sus mamá ¿Sí? que su mamá se espantó muy feo y que le manda un saludo a su madre. Dale, dale, dale, dale, de hecho, pues, sí, es una broma pesado, ¿no? Porque, de hecho, para, mamá? De hecho, para ella... Dice que, que su mamá está enferma porque tiene un pedo atorado. Sí, pues, ya se su mamá de él, a que que él, su mamá. Que ya se desmayó porque aparte tiene un poco de gonorrea. Sí. No, no, no. Y al final dijo, el señor de la radio me gusta tu mamá. No, no, no. ¿Cuál es el dialecto? Ay, sí, ya no sé. ¿Cuál es el dialecto que dices? Chinanteco. Chinanteco. ¿Cómo sí. dirías en chinanteco? Imagínate es para que hubiera dicho el hermano. I'm Chinanteco Polis. Ah. ¿Cómo se diría en chinanteco? Me gusta tu mamá. ¿Me gusta tu mamá en Chinanteco? Sí. Manga tuya. ¿Eh? Manga tuya. ¿Así se dice? ¿Sí? A ver, pero dime cómo se dice porque no entendí nada más. Ajá. Así como gangoso. Pero a ver, cómo son, a ver, dime las vocales en chinanteco, ¿cómo es la A? Ah, eso no, la verdad no sé este, vocales, no, no sé leer tampoco en chilanteco. No sabes leer ni las vocales, entonces ¿cómo lo hablas, güey? <risa> <risa> pues al momento que vas a decir una palabra, necesito saberlo, ¿no? Eh, pues sí, pero no no no, no sé, este, a ti, pues digamos, leer en chilanteco, yo nomás sé a ti hablar. O sea este, que prácticamente ese. lo aprendiste a lo güey. Sí. <risa> Sí, me dije que estás cañón. Oye, estás muy rústico, ¿dónde te capturaron? <risa> estás cañón. Hermanito, pues un placer. Saludos a la gente ciudadesa. Y dime por favor, Ciudadesa, ¿cómo se oye el panda show? Está toda máquina. Panda Show. Panda panda show. show. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32 Mientras voy a estar Álvaro Obregón, ahí está Enrique Enrique, buenas noches Enrique, ¿cómo estás? Hola Panda, buenas noches ¿Qué haces Quique? ¿Qué me cuentas Quique? Pues nada, aquí ¿Haciendo? ¿Descansando? Descansando ya Órale, ¿qué te dedicas Kike? ¿Qué te dedicas Quique? Eh, a la hotelería A la hotelería, órale O sea, visitas de hotel en hotel ¡Ah! ¡Ah! Yo sí también me dedico a la hotelería ¿Qué onda Enrique? ¿A quién cotorreamos? A ah, mi papá ¿Cómo se llama él? Alejandro ¿Qué bromita para Alejandro Enrique? Pues que eh, vas a pasar por sus perros Porque hoy mataron un gato Y se los vas a dar a alguien que sí los cuide bien Y que los eduque A ver, ¿voy a pasar por sus perros? porque hoy los perros de mi papá se escaparon este bueno dejó el jardinero la puerta abierta y se escaparon y mataron al gato de la vecina no chintrol sí muy feo pobre gatito bandera de media hasta hola amigos y amigas del Panda Show soy José María Yaspic y les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y este nos vemos pronto las bromas en el Panda Show Bueno, sí, bueno, buenas noches, buenas noches, habla el licenciado Bonilla, le estoy hablando de la delegación Álvaro Obregón, ahí vive el señor Alejandro, Sí. es, es referente, tenemos una denuncia a dos perros que, bueno, los dejaron escapar y mataron un gato el día de hoy, estamos haciendo las investigaciones, si sí, es tan amable está el propietario A ver, déjeme ver si anda por aquí, ¿eh? un momento. Gracias. ¿Y, Su nombre otra vez, por favor. Licenciado Buen Rostro. Okay, un momento. Gracias. No, ¿sabes qué? Hay que verlo muy bien, porque lo que podemos hacer, sí, directamente al, a la perrera municipal, claro. A ver. No, no, no, lo de la, lo del otro asunto hay que ver, lo de la caña lo vemos más tarde. Ya la hora aquí todo. Esta señora está pidiendo ahorita. Sí, claro. Sí, bueno Buenas noches Sí, buenas noches Licenciado, buen rostro, hablado del Álvaro Obregón ¿Cómo está usted, señor Alejandro? Sí Tenemos una denuncia eh, Dos perros, Siberia, el día de hoy Cometieron una situación un poco penosa Tenemos aquí una ciudadana Que está pidiendo justicia porque mataron a su gato uh -huh. eh, ¿Usted tiene eh, la propiedad, las actas, eh, lo que son estos perros? ¿Cómo las actas de la propiedad? ¿Cómo? Sí, desde la propiedad, por aquí mire, se trata de lo siguiente, estos perros se salieron de su propiedad. Ajá. Estoy haciendo las investigaciones, es, ¿cómo es que se salen estos perros y cometen este acto, la verdad lamentable para los vecinos del Álvaro Obregón, donde pues matan a un gato? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Se saltó, se saltaron, se saltaron la barda, porque eh, pues, se saltaron la barda de, de mi casa. Y bueno, usted no ha tomado previsiones en su domicilio Usted sabe que el tener mascotas Y en este caso hablamos en concreto de perros Es un compromiso Es un compromiso donde usted tiene que tener Una área correspondiente Tiene que tener las protecciones Usted dice que se brincan por una barda y se comete vi. Bueno, y se brincaron porque la puerta estaba un poco mal cerrada Y cometen un asesinato Ajá. ¿Ah? Un asesinato Canino a un pobre gato Yo supongo que usted tiene un valor grande hacia sus perros Y lo digo con respeto Sí, claro Bueno, esta persona que viene a denunciar También tiene tiene un cariño enorme Hacia su gato Y obviamente pues quiere ir con todas las de la ley Eh, y obviamente lo estamos protegiendo aquí en el Álvaro Obregón en contra de esos perros. ¿Y quién qué, qué, qué, qué, qué es la denunciante o el denunciante? Es una persona, es una mujer ya de edad que usted debe de conocer que es su vecina. Por cuestiones lógicas y porque estamos hablando ahorita por, el medio, por teléfono, no se lo puedo brindar el, el, el, el nombre, ¿verdad? Lo que sí es que ahorita va a la unidad, si gusta anotar por favor la unidad 04825, de esta jurisdicción es una camioneta. Vamos a recoger a sus perros ahí los vamos a llevar directamente a la perrera municipal, porque realmente son estos tipos de caninos, estos tipos de Siberia, que aquí lo que podemos saber y nos sirve como experiencia, es que puede lastimar algún niño. Si esto hizo con un pobre gato, ¿qué podemos esperar con los vecinos? Bueno, a ver. A no, no, ver. no, bueno nada, bueno nada. A ver, permítame, permítame. Bueno, no, bueno nada. Permítame, Yo le decía que tienen de los documentos, incluso tienen las vacunas y todo. Es un riesgo muy alto, el porcentaje es muy alto permítame tantito por favor o sea los los perros tienen un tienen, tienen tienen un instinto no es que sean agresivos mis perros nunca han mordido a nadie ni nunca ni nunca ha tenido ningún problema con ningún con ningún ser bueno, humano man, man, man. es que mire, me hago aquí la acotación y digo si los perros tienen un instinto usted no tiene un instinto de protección al vecindario ah, que creo creo creo que está usted eh, Pasando... No, estoy defendiendo los intereses, por supuesto, sí, de la señora. No, que sea de esa no, no, no, no, no, no. La señora Claudia. Yo no trabajo por instinto ni me mi, bueno. ni, ni, ni a mi razón. No, me disculpe, me... disculpe, pero usted dijo no que dices, por instinto. instinto no, ¿no? no, no, no, no, no, no, Es la palabra que usted me dijo y la verdad se me hace sí, algo irracional. Los animales tienen instintos. El ser humano no Pero tiene sus instinto. animales tienen eh, instintos suicidas. Ese es el problema. ¿Cómo es posible de verdad que este tipo de animales y esta raza se haya brincado por instinto y hayan cometido un crimen gatuno, por favor? ¿Cómo eh, me justifica ese acto? No le estoy justificando ah, ningún acto. A ver, yo le, yo le hago la respuesta. No le estoy justificando ningún acto. Yo creo que en cualquier, en cualquier, en cualquier este en, en, en cualquier situación animal, un perro mata a un gato. Bueno, sí. ¿y, ¿y qué también, pasaría, y, y, ¿y qué y, y, pasaría si qué pasaría si otro perro fuera, también estuvo el gato afuera de su, de su hogar. A ver, yo le... El gato yo... también debería haber estado dentro de su hogar. Yo le planteo una situación, ¿qué pasaría fuera de su hogar? si otro tipo de animal si, matara tengo, a sus tengo perros? Tengo que tener cuidado con mis perros, los demás tienen que tener cuidado con sus gatos, ¿no? Señor, usted realmente lo que me está diciendo son pura bola de estupideces. A ver, ¿me aquí, un... no, no, no disculpe no, Aquí yo, las yo, leyes están para yo A usted con una grosería no, Ni yo tampoco le pide, le pide, Pero le le me parece, me parece absurdo, ninguna absurdo no, no, Esa no me forma tiene no, irracional que, que usted tiene para defender una cosa indefendible no Porque sus perros son unos criminales No ¿Sí? son criminales. Y aquí el problema es que ponemos no, no, no, en riesgo no a la sociedad. Sí. Ese es el problema. Un riesgo para la sociedad. Y eso sí no lo podemos hacer. Porque es un riesgo para la sociedad. O sea, ¿alguien más ha denunciado algún, alguna cosa de mis perros? Bueno, es suficiente con la denuncia que tenemos de la señora Claudia, es suficiente, porque aquí se cometió un crimen. ¿Sí? Aquí se cometió. Un crimen. Mm, a ver, yo no, yo, yo la verdad no lo veo de esa manera. Mire, señor, aquí tengo la orden, por eso yo le hablo con todo respeto. Aquí está la orden. Y se calle el hocico, porque estoy hablando yo y soy la autoridad. Ah, qué manera de hablar. Y se calle el hocico. En caso de que usted se oponga a que esta unidad 04825 con el documento correspondiente firmado por esta jurisdicción. Y el departamento del Distrito Federal, si usted se opone, va a tener muchos problemas también usted, porque va a ser denunciado. ¿Por qué va a ser denunciado? A ver, yo, yo, yo no creo, yo no creo, yo no creo Aquí que... Aquí no se trata, a, a, no lo cree por instinto, hablar, por instinto, por instinto usted no lo cree, por no, instinto. No, no, no, la verdad es que creo que las cosas se pueden arreglar de otra manera. A ver, ¿de no, qué no, forma? No a ver, amenazando. A ver, y, señor Alejandro, y, y, ¿de qué forma se puede, de qué mi, forma? Ni, ni, ni, ni, ni, ni callándome el hocico... No, o sea, la verdad no, no, no, no creo que, que, que un servidor, que un servide, un servidor social, sí, una persona que trabaja, un, me imagino que es usted licenciado, que trabaja en una en una delegación, o se pues, se conduzca de esa manera con un ciudadano, un ciudadano inútil e inepto que no sabe salvaguardar a en unos el... animales y unas mascotas, en este caso a los perros. Yo estoy defendiendo los derechos de los demás vecinos, esa es mi función, entiéndalo. Pues, pero, y no sé racional. o también supongo que me está contestando por instinto. No, no, yo le dije que yo, que, que yo, que, que yo, yo manejo por, por razón, no por instinto. No es soy el problema, señor Alejandro, ese es el problema que tenemos en México, creemos que, que la ley se aplica solamente para algunas personas, no se aplica para todos. Yo, yo no usted dice, es que usted para... dice que es un ciudadano, sí, con todo respeto, pero es un ciudadano irresponsable, bocón y parlachín. Eso es lo que es usted. Así que vamos a pasar por estos perros. Uh, Miren, no no no, no, no, no, no tienen ustedes, no tienen ustedes la razón. No, no, no, no, no, no sé en dónde estén las... Las, las leyes... Le voy a le voy que voy que mandar de cortesía el librito de leyes. Se lo voy a mandar. Y usted dice que no ve el asunto. ¿Cómo no? No le vuelvo a entender. A ver, límpiese el oído, por favor. No Sus vi, perros... Vi, y mucho, se lo voy ¿no? a decir Dico, lentamente como, oh, no, para que lo entienda. Sus perros inútil, son inútil, un peligro para la ciudadanía. Si el día de hoy sacrificaron a un gato, ¿qué podemos esperar no con no, no los vecinos? Se no se sacrificó a ningún gato. No, no se sacrificó. No, se le no mató. Sus, no, perros, no, sus perros, sus no, perros mataron, son, un, son unos bandidos sus perros. Y usted es peor por no cuidarlos. No me siga insultando. No le estoy insultando. No. La verdad, la verdad se siente ofendido por la verdad. No, no soy ningún irresponsable eh, a, a cualquier gente se le puede salir un perro No, ese, no, no, no, no, no es un acto irresponsable ni nada Yo Perdónenme, no sé si usted es una persona pero, preparada señora, Pero Bocón, que viene, Bocón no es un insulto A saludar a la, la dueña del gato ¿Sí? La señora que viene a saludar a mis perros todos los días Y les da de comer sin mi permiso ¿No? Y no y no y no es y, y y y yo no la denuncio porque viene y le da de comer a mis perros. Lamentable usted utiliza a sus perros como armas. Como armas de ¿Qué, qué tristeza qué tristeza que utilice sus perros. ¿Cómo que cómo? Oye, ya, eh, ya mataron un gato. Pues sí pero es un distinto ya se lo dije. Usted ¿Eh? dice, usted dice que yo soy un respetuoso porque utilicé el término bocón a, a, Anoto me cayó ya los no es un insulto. Me cayó el hocico, sus usted perros, el sus Así perros son, sí. Porque no los lo digo, perros no. tienen usted, usted los, los perros tienen hocico Usted me dijo usted Los me perros me tienen hocico. Hocico. y hay algo similar en usted porque usted también tiene instinto al igual que los perros por eso también tiene hocico. y se los sostengo. Ah, y, y, y inútil, inepto. ¿Para, ¿para qué me dicen inútil, inepto? Porque eso es lo que es, señor. Eso ah. es lo que es. No tiene entendimiento, no entiende que sus perros son un peligro para la sociedad, para la, es para la comunidad. Y, y que ustedes son irresponsables. ¿Quién se encarga digo? de cuidar a los perros? ¿Quién se encarga? ¿Quién eh? se encarga de alimentarlos? Yo me encargo. Yo como que, ¿De qué me encargo? Ah, pues, no, estoy preguntando quién se encarga de cuidarlos. ¿Quién? Yo, lo, yo los cuido. ¡Qué bien perros? los cuidó, Matunga! Déjeles, doy un aplauso, estúpido. ¿Cómo los cuida? No me diga estúpido. ¡Le estoy hablando como es! Si quieres, llevamos a un perro ante el juez. Los llevamos los perritos ante el juez. Para que el juez diga, a ver, ¿qué, ¿cómo está el asunto? ¿Qué procede? Entienda que no. Bueno, y, y, y o sea, no, no, no entiendo su manera de, de, de tratar si usted siendo servidor público desde una delegación supuestamente... No, no, no, la no me diga, no me diga, supuestamente. No, está bueno, diciendo, supuestamente, está diciendo que no. Usted no está insultando. Yo Se está lo pintando. Está yo no lo conozco a usted. Como nunca no está haciendo. En ningún, momento, en ningún no momento, eh. En ningún ¿Eh? momento, en ningún momento. En ningún momento lo he insultado. Y nada más estoy preguntando. Con su misma actitud, no solamente es una ofensa para un servidor, es una ofensa para toda la comunidad. Ah, caray. Con su falta de inteligencia. Ah, caray. De seguro usted cuando va a miar, también levanta la patita por instinto. ¿De usted qué? Qué bien, qué bien está usted en serio la verdad. Es increíble. ¿Y qué mal está usted al tener mascotas, al tener perros y no cuidarlas? Yo los cuido a mis perros. No, prote... como no, se no. De no a ver. Y, y, y, y, y, y, vuelvo y, a repetir y, y, en un inicio. Sus perros el día eran... de hoy mataron un gato, sí o no? Claro, bueno, claro. Ah, eso es cuidar, eso es cuidar. Estaba diciendo. ¿Eso es cuidar? Usted, permítame tantito. Permítame tantito. Sí, no, usted me está acusando. ¿Sí? Está, me está acusando a mí de de, de, de de algo que no que está usted de, mal? O sea, no es así no son las cosas. Entonces, ¿cómo son? Carajo, ¿cómo son entonces? Mire, señor buen rostro, ¿Qué? creo que creo que creo que Creo que usted se está pasando, la verdad. No creo que tenga la manera de estarme hablando así. Hablar con la verdad, hablar con la ley en la mano y defender a la comunidad, eso ya le está molestando. A, a, a, o sea, con, con esa alteración que tiene, con esa, con esa un, manera de hablar. Usted, mí? Es no usted es un oligofrénico, usted es un oligofrénico. Veo que realmente tiene problemas. Es un oligofrénico, es usted. Ande, y eso sí que no sé qué sea eso. Ah, No sabe, también con eso le estoy ofendiendo Señor, estoy. No, Si me dice de qué se trata pues La oligofrenía está definida como una deficiencia mental Ese es el problema que usted tiene Ande, pues, entonces sí. Entonces sí me está ofendiendo No fíjate. le estoy ofendiendo, le estoy consultando Es más, le voy a cobrar honorarios Ande, pues, más de los que ya cobran ustedes Ahí, pues oh, ya, ya Por supuesto, carajo ser coherentes en la vida 04825, en la unidad de álvaro obregón va a pasar por estos dos caninos mis perros no son ningunos asesinos claro que son no, asesinos claro que no, Ni han mordido claro que son ningún, ni a ningún adulto ni a ningún niño ni a ningún humano nunca han pasado por eso y yo yo voy a hablar con la señora la dueña del gato sí porque porque ella ella ella Ella no es una persona que, que pueda estar diciendo esas palabras que usted, que usted está... Que usted no, yo estoy defendiendo los derechos porque tengo aquí el acta y tengo la declaración, ¿sí? Incluso, la señora está tan afectada porque está tan relacionada con su mascota que cuando salga de esta jurisdicción, el, el, el, el gato va a ser velado. Imagínese nada más el dolor que tiene, porque era su compañía... Era como una familia su gato Yo, yo supongo sé, que para sus sé, perros lo puede lo ser sé, igual Pero entienda, entienda una cosa Entienda una cosa ¿sí? Los perros no lo hicieron a propósito Los, los perros no fue, es, es un accidente ¿sí? Son increíbles sus pretextos Esto no, no no no se, no se va a seguir de oficio Usted ni conoce, perros, perros. Ni conoce no, a mis perros No, ni, ni tengo, tengo el gusto el ¿Para, no, qué, ni, para no, que ¿Para no, que me muerdan? Para no que mueren, me vayan a matar. No mueren, nunca han a nadie. Para que me vayan a matar. No lo van a matar. Bueno, no, no, no, no, los, no. los hechos son contundentes, Señor Alejandro, humano. por nunca favor, a, a nadie. Son contundentes. Se entiende el riesgo que representa su falta de inteligencia, carajo. Aunque la dueña del gato hable con usted, esto se persigue de oficio. Entiéndalo. A ver, hay alguien en, en esa mente, Helo, o solamente hay Melcocha. Qué difícil bueno, hablar con personas como usted que son irracionales. Mejor, mejor, yo creo que mejor. ¿Cuál es su nombre? Le, Perdón. le mando la orden, mire, le mando la orden, cualquier bueno, cosa directamente. Dígame su nombre, él. por favor. Ya se lo dije, soy el licenciado buen rostro. Se lo digo ladrando para que me entienda. Más cinco veces que se lo digo, carajo. Se bueno. lo digo ladrando. Sí, dígamelo. Ruf, ruf, ruf, ruf. ¿Ya me entendió? Ay, y una pregunta, una pregunta, a ver si me la puede contestar, la última. Antes de que vaya a la unidad. Dígame, por favor, respóndame. A ver si por instinto me lo puede responder. ¿Cómo se oye el panda show que esta es una broma de su hijo? ¡A toda máquina, pues... baboso! Es una broma de Enrique, ¿no? Estás en las bromas del panda show. Enrique que ahí está tu papá. papá. ¿Y qué? Bueno, vas y chingas a tu madre, güey. Estás loco, cabrón. Es para que se te quitaran todo el estrés que tienes, gordo. Ya saques todo. Ruf, ruf. Te lo digo ladrando. Ruf, ruf, ruf. <ríe> No estás loco, güey. ¿Qué estás loco de mal del cerebro? Cabrón? Está bueno, papito. Es el panda, el que ya te había contado, pa. Te vas, a estás loco, cabrón. <risa> <risa> no, bueno, yo seguro va Mario a la casa y todos los abogados. Ya, vienen todos pa' acá, cabrón. Estás loco. ¡Eres <risa> un sonso. No, bueno, yo he Alejandro, a a bromita, bromita. fue una bromita en buena onda, amigo. Su hijo nos pidió esta bromita, la verdad. Es que... no, bueno. la es de él lo tenía que sacar. Bueno. Tenía que, tenía que sacarlo de quiesa. Y le dije de todo y nunca pero. reventó, nunca reventó, ah. sí se Quiere pero... <risa> que se lo diga ladrando. <risa> oye Enrique, dile a tu jefe cómo se oye el Panda Show. Todo máquina Panda. Panda Show. El Panda Show se oye a toda máquina. Y tú lo sabes, bebé de luz Y viajo hasta los Estados Unidos Ahí está Noé en Phoenix, Arizona Noé, bienvenido al Panda Show, ¿cómo estás Noé? Qué hola, buenas noches ¿Cómo andas mi amigo? Bien, bien, aquí era tratando de hacer una broma, mi hermano Aquí estamos listos, ¿cómo se llama tu hermano Noé? Se llama Luis Luis, ¿qué bromita para Luis Noé? Sí, lo que pasa es que pues él ya Desde México siempre fue bien picaflor ¿Me entiendes? No y ya después de casado uno andaba ahí de canejo y tenía una novia, tenía una novia y pues se separaron y después la morra se casó, pero después él siguió con ella y tuvo un, tuvo un niño. Ándale baboso! Espérate, espérate, espérate, para entendiendo. A ver, él, él dices desde México, ¿debo entender que él ya está viviendo también en Phoenix al igual que tú? Bueno, él, yo ya tengo más años, pero él llegó aquí en el 2001 Ok, ahora, pues, ¿y esta chava dónde vive, la, la que embarazó, la que tuvo el hijo de él? Ahí en el Distrito Federal Muy bien, ¿y qué edad tiene el niño actualmente? Actualmente tiene como unos ocho años, del tiempo que él tiene acá, más o menos ese tiempo tiene el niño Ok, ¿y él se enteró que este chiqueruñillo es su hijo? No, no, no. O sea, supuestamente el niño sí es de su, de la mujer que, del hombre que tiene ahora ella, su esposo. Okay. okay pero, okay, pero okay. él, pero él siempre se quedó con esa espinita y pues la broma sería de que supuestamente tú haciéndote pasar por el chavo que le diga, sabes que Hace responsable de tu morro, cosas así, ¿me entiendes? <risa> <risa> o sea, debo entender que yo voy a ser la pareja actual de esta morra. ¿Cómo se llama esta niña con la que tuvo? Ana miedo? María. No. Ana María. Okay. Ajá. Ana María, entonces yo soy la pareja de Ana María o el esposo de Ana María, en el cual sé de buena fuente, hoy ella ya me confesó que nuestro hijo es hijo de él verdaderamente de Luis. Ándale, merengues. Muy bien, ¿cómo se llama el niño? Y la mera verdad no, no, no sé. Y él no, no sabe tampoco. Por okay. eso no hay bronca. ¿Cómo se llama la pareja de Ana María? Mario. Mario. Muy bien. ¿Y lo conoce a Mario o no? No, de vista, porque él me él me comentó que porque yo le pregunté por ella una vez y me dijo, "No, él ya se ella ya se casó y ya tiene un niño" y, y eres todo lo que él supuestamente él sabía. Ok, ¿Y en qué parte de la Ciudad de México vive Ana María, no sabes? Sí, en Cuauhtémoc, Barrio Alto, ahí en Gustavo Madero. Pues Marco, en este instante las bromas están en el Panda Show. 5524-8959 5524-8966 Y 5524-9003 Las bromas en el Panda Show Bueno ¿Quién es? Soy yo Mario ¿Quién es? Ponme el teléfono Ponme el teléfono a Luis, por favor ¿Quién habla? Ok, ahorita se lo paso él? Gracias Bueno ¿Es otro de bueno. tus niños? Bueno Ya ¿Es otro de tus niños? Bien ¿Quién fue el chamaco que contestó otro de tus hijos? Sí, ¿quién habla? ¿Cuántos tienes, güey? Mira, soy Mario El esposo de Ana María Y hablo para que pongamos las cosas en claro, güey. ¿De qué no va? Mira, me costó trabajo conseguir tu teléfono, pero... Ana María encontró a Gabriel. Mira, para acabar pronto, yo tengo problema con ella desde hace seis meses. ¿De qué no porque, porque me dijo que... Mario Chico no es mi hijo, sino que es tuyo. No te hagas, güey. ¿Pues cómo que quién? Tú tuviste un hijo con mi esposa. ¿Ha sido más claro? Yo soy Mario, el esposo de Ana María. ¿Cómo no que quiera que te Ana anduviste María. comiendo antes que te fueras a Estados Unidos? que camarada. ¿Tú, y ese hijo que tengo que supuestamente es mío, es tu hijo. Y yo lo he estado manteniendo por estos ocho años. Y te exijo que me mamá? pagues todo lo que he gastado en ese niño porque no es mío. Mira, camarada, ¿estás completamente equivocado? No, no, no, no, con no soy camarada, persona. no soy camarada. Mi nombre es Mario. Ok, yo, ¿con quién quieres hablar? ¿Con quién es el que dices que habla con tu esposa, me chingada? No, no, no, no, mi esposa no tiene por qué arreglarla contigo. Somos hombres, no pedazos, y tenemos que arreglarlo tú y yo, porque yo soy, yo soy el que le he estado de tragar, dando de tragar a ese niño que es tu niño. Por eso... Porque yo soy el que lo he llevado, yo, yo, yo, yo, yo lo he llevado al doctor, yo lo he llevado a la escuela, yo le he dado de tragar. Pero de qué Ana María me habla pinta ya está que no ¿Cómo? te entiendo lo... ¿Cómo que de cuál Ana María? Por favor, pues, ¿cuántas Ana Marías anduviste con ellas? ¿Con cuántas? ¿De dónde? ¿De qué parte de México? Yo soy del DF ¿no? Sí, pues te estoy hablando del DF, de acá de Cotitlán del Barribalto, ¿Sí? de la Gustavo Amadero. De acá te estoy hablando Te estoy hablando No, no, no No, no te entiendo, cabrón No sé que Que no te entiendo para mi madre No sé ni quién eras Ni quién eres ¿Quieres, ¿Quieres que te lo ponga con peritas y con manzanas? Así como Ay, idiotita la... que eres Así te lo voy a decir Mira, camarada, respeta, cabrón No, no, no, a mí no me digas camarada Ya te dije, mi nombre es Mario Y si quieres que no, nos no, no, no, respetemos, no, no. vamos hablándonos como hombres. Oh, ver, y me dices qué, que no me entiendes. Qué, qué, qué, qué, qué. Hace ocho años, hace ocho años, te, te estoy explicando, te estoy explicando. A ver, dime, ¿hace ocho años qué? Hace, hace ocho años tú tuviste que ver con mi esposa, con Ana María. Ella vivía atrás del mercado. Ajá. Y tú la embarazaste. Y fue cuando te fuiste a los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y yo me casé con ella. Y a mí siempre ella... Esta mendiga me dijo que era mi hijo Por eso nos casamos Pero resulta que tuvimos problemas Hace cuatro meses Yo al niño que se llama Mario Así se llama porque tenemos dos niños Pero el mayorcito que tiene ocho años Es tu hijo A mí me lo confesó Hola ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué me lo ah. confesó? Porque ella la atropellaron Se fue ¿Y? al centro ...se fue al centro de la capital y ves que están los bicitaxis... ...se la llevó un bicitaxi güey... ...y se puso bien mala... ...y tuvimos problemas... ...entonces me dijo porque ella pensó que se iba a petatear... ...y me dijo tengo que decirte algo güey... ...y le dije qué óvole... ...y me dice el niño Mario no es tu niño... ...y ya me dijo que era tuyo... ...que era de Luis... ...pero aquí el problema es que ni se petateó... ...y tenemos un chorro de problemas... Porque aparte yo le prometí que te iba a encontrar. Y aquí estoy, güey. Y mira, a mí me duele hasta el alma, hijo. Pero soy hombre. No, cállate que estoy hablando. Cállate que estoy hablando. No, no, mira, mira, mira. Escúchame, escúchame, hijo. No te pases de pendejo, ni, ni, ni, quieras, ni te quieras pasar de... Escucha una cosa. Más callado, más callado, por favor. Aquí bájale de huevos, güey. No me, no me vengas a querer espantarme en los chingados. Si no, si te estoy espantando, te estoy poniendo las entonces cosas. No, como entonces son. bájale de tu tono, güey. Entonces bájale a tu tono. ¿Qué, qué es lo que, lo que quieres exactamente? Aquí hay de dos aguas. Lo primero que ver, quiero es que este bastardo se vaya contigo porque no es mi niño. Porque eso es lo que es un bastardo y okay. segundo que me pagues todo lo que yo he pagado en estos ocho años que me han hecho creer que es mi niño escuela hospital vestimenta todo todo quito que me lo pagues güey porque ya, wey, es tu hijo okay. no es mi hijo okay escúchame una cosa y si eso es verdad si es todo yo te pago hasta el último centavo fíjate que yo lo que no lo que tengo güey no ser mendigo menos con mis hijos No, pero eres un muerto de hambre No hijo, yo ni sabía ¿Qué pedo? Ni sabías Te lo juro por Dios Por Dios que uh. no lo sabía Si tiene toda tu te jeta lo juro, te lo juro que yo no lo sabía ¿Cómo, Tú, Mario. ¿Cómo le hacemos entonces? Yo me llamo, yo me llamo Luis Y sí conozco anduve con Mano María, tronamos y todo Después de que, de que terminamos Ya nunca volví a estar con ella No, pues porque fue cuando yo me casé y me hizo, me hizo creer que el niño era mío. Porque tú te largaste y la dejaste. Pero yo ya no estaba con, con ella. Ah, pues eso y yo ya no que voy con... a saber, eso arréglalo con ella. A mí lo que Pero necesito es... que arreglemos es lo del billete, hijo. Porque dime una cosa, ¿por qué yo voy a estar pagando, sí, todos los gastos que he tenido que desembolsar de un bastardo? ¿Por qué? Porque dime por no qué. Sabía, ¿no? Pues ya no sabía. Okay. Bueno, entonces deja. vamos a ponernos de acuerdo, entonces ¿cómo me vas a pagar? Primero ¿qué? ¿te mando al niño o qué? Primero deja hablo con Ana María. Pues habla con ella. Pero es que no, no me habla, si tiene mi teléfono, dáselo a ella. Y hay que hablarle. Va, órale. Órale. ¿Quieres hablar con ella? cámara Pues es que para que me digan, es que yo que voy a saber. Que va, de, va, va, mira, de... va a haber una cosa. Deja, deja voy por ella que estoy cerca, estoy hablando ahorita a la casa de un cuate que me prestó el teléfono que yo le voy a pagar lo de la llamada porque ya ves que es larga distancia nada más me mira, cruzo Mario, la calle mira, espérate, espérate, que estoy hablando me cruzo la calle, vengo con ella para que hables con ella, cámara ¿Ahora, aquí te está? y ya nos ponemos de acuerdo para que me pagues sí, mor, era, era, lo que yo no quiero es uh, cosas que no van si es, si es mi hijo yo no sabía, te lo juro por Dios Yo siempre, uh, no metas me a Dios en esto hijo. ¿Qué tiene que ver Dios en esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Para, para, para, para, para, para. Te marco en cinco minutos Y necesito que me pagues, Cámara Órale A inflar burros por el pivote. <risa> Oye, bueno. necesitamos a una supuesta Ana María. cómo era ella? ¿O cómo es? Más o menos cómo hablaba? ¿Qué tranza? ¿Cómo te la asunto? Era, era chaparrita. Así no, pero granita. más o menos en la voz, más o menos en la voz. ¿Cómo hablaba? Voz de una niña. Era una niña. Órale, ¿Sí? si tú quieres ser Ana María y nos quieres ayudar en la broma, nos voy a una pausa, regreso. Y regreso hasta la ciudad de Phoenix, esto allá en Arizona. Ahí está Noé, Noé, listo para ah. seguir agarrando de las orejitas a tu carnal. Oye, pero ya se están peinando y ahorita voy a ir porque como es el cumpleaños de uno de sus hijos? Uh. Voy para allá y ahorita me va maquillando, oye... Yo creo que tú ya no iba al cumpleaños, ¿eh? Oye, sí, no Oye, Noé. Y, ¿Y no lo estás viendo ahorita, tu hermano, verdad todavía? No, no, no, yo estoy, yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa. vivo a como a cinco minutos de su casa. Déjame te presento a, a Judith. Ella nos acompaña en satélite y bueno, ella se va a hacer pasar por Ana María. A ver, vamos a ver. ¿Cómo estás, este Judith? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Panda? Muy bien. ¿Y tú cómo andas, Chancluda? También bien aquí, mira. Bueno, para no equivocarme, en los próximos cinco minutos te vas okay. a llamar a Ana María, ¿ok? Ok. Pues Marco, en este instante, las bromas están aquí. Tanto es giro en el tiempo. Todo en punto de las 10 de la mañana. De pandapopradio.com. El panda show está de guau. Wow. Hello. Bueno. ¿Qué pasó? Soy yo. Ya fui por mi vieja. A ver, No, te Y necesito que hablen, porque te digo, las cosas no pueden quedar así. No, no, no, no, hay conte, no, María, a ver, ahí. Yo hablo y las cosas Ven, ven, ya ven, no ven. ya está. No, ahora hablas y ven, de estar chillando, porque yo he visto por el niño todo este tiempo. Ya hay que arreglar las cosas, Ana María. Así las cosas no se deben de hacer. Tú me mentiste. A ver, a ver. Sí, aquí está que... el papá del bastardo, a ver. Bueno, Luis. Bueno. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, hija. ¿Cómo estás, ¿Eres ¿Es Ana María? Sí, soy Ana María. Oye, Mario está... Está confundido. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Mira, él no quiere ya saber nada del niño y es mi hijo. Pero pues también tú tienes que hacerte responsable porque... Pues tú eres el padre Y sí, a ver, dime, ¿cómo se llama tu...? Y que me pague, y que no, que, que, que se haga responsable, que me pague Ya, Mario, tranquilo No, que me Pero pague, sí. pues llevo 8 años gastando en esto Mario, por favor, ya No es justo, no, tú también me mentiste Tú me mentiste a ver, no. Ya, Mario. A ver, dime el nombre de tu hermana Tú me mentiste, relate todo así A ver, dime, dile que ver, espérate, dame el teléfono bueno, Quiero que me o sea. pagues, güey Quiero que me ah. pagues Ah, fama, Ana María. No, te lo digo así al chilorio, paga mi hijo. ¿Y a dónde quieres que te mande al niño? Mira. Y ya las cosas las van a arreglar ustedes. Si tú quieres venir a hablar con ella, tí, entonces tienes 20 a México, hijo. Y hablen. Pero aquí si yo estoy gastando también en la llamada es para recuperar mi dinero. Y a mí el niño ni me importa. Ok, si nomás no Nada más le tengo una pregunta a esta Ana María. Pásame. ¿Qué les quieres hacerle una pregunta, ¿por qué no te vienes para México? ¿Por qué no te vienes? Ya hablas con ella de frente ¿Eh? ¿Me la vas a pasar, si sí o no? No, no te la voy a pasar Ya hablaste ah. con ella ¿Qué ovole? ¿Me vas a pagar, sí o no? Mira, pásame a la maría No, pues mándame una lana, hijo ¿Quién a tu madre, pendejo? Pásame oh, la ¡Uy, uy, uy, uy! Bájale, bájale, bájale Bájale Bájale Si te digo una cosa Voy a meterle una demanda No solamente a ti, sino a ella A mí me vale mira, gorro que sea mi vieja, mira, le camarada, una demanda Mira, mira Bájale de huevos, porque te voy a mandar A tronar, hijo de tu puta madre desde Uy, aquí. eso es amenaza, eso es amenaza ¿eh? Ya, ya no, voy, porque tú me va, estás amenazando Me estás amenazando ya, de ya muerte, dónde hijo vives, ¿Ya dónde vives? Y te voy a mandar a unos camaradas que te juro que te vas a arrepentir muchacho. Ay, mira qué miedo, mira qué, qué miedo Tengo, gallina, ¿por qué no tú y yo No la rompemos? ¿Por qué no tú y yo? ¿Por qué necesariamente tienes que mandar a alguien? Voy a mandar a un hijo de la chingada que no te va a tentar el corazón, perro. Ana María, Entonces, dile, bajas, dile, dile quién es el hijo. Díselo, así como me es lo dijiste. Es tuyo, Luis, es tuyo, entiende. ¿Cómo puedes? Dice, no de... dice que no es tuyo. Dice que no es tuyo. Vete pa de... allá, vete de... pa, de... pa allá. Es una ninfoma, naste pa allá, hijo. Shh. Así que cómo ves, ¿eh? Cuénteme bien esto, hijo. ¿Por qué no lo reglamos personalmente? ¿Por qué no lo reglamos, eh? Yo porque yo no puedo ir al Phoenix, hijo. ¿Dónde estás allá? Yo no puedo ir para allá. ¿Pero por qué tú no te vienes? De seguro ni papeles tienes, ¿verdad? Eso te vale puta a ver a ti, hijo de... No, pues ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no lo arreglamos tú y yo en persona en vez de que mandes a otras personas? ¿Por qué no tú y yo lo arreglamos y platicas y de frente con Ana María y se lo dice en su jeta? Y aparte a ves ver... al niño, ves al niño porque me dice que esto a tu cara, hijo. Ok, está bien. Mira, Mario, no, no hay que pasar otros límites, cabrón. No, pues si tú no el que me estás hasta amenazando de muerte, hijo. ¿Cómo quieres que no pase otros límites? Yo estoy bien caliente, hijo. ¿Eh? Por una lana de menos para cobrarla, hijo, y de menos recuperarla y seguirle dándole tragar a tu chamaco. Mira, hijo. Vete a chingar a tu puta madre. No me vuelvas a llamar. Y si ma y Ana María quiere hablar conmigo que me hable. Pero tú no me vuelvas a marcar con tu puta madre. Uy, así. Es lo que dices? Yo, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa, eh. Una cosa finalmente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes, sabes por qué es tu niño? Y con esto, te sí, voy a es demostrar que tu hijo. A ver. Porque ¿sabes qué tiene en la espalda? ¿Sí? ¿Sabes qué tiene en la espalda? ¿Qué tiene? En la espalda tiene tatuada una una, una una frase que dice ¿Cómo soy el panda show? Que es una broma de tu hermano ¡A toda máquina! Es una broma de Noé, no ¿Qué, ¿Qué pinche? Espérate, espérate Luis Es una broma de Noé, tu hermano Déjate, lo pongo en la línea Noé es. ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¿Por qué te enojas güey, tan rápido? Ah, que no mames, güey, te un hijo. ¿No que no temblabas latina. No, pues no, güey, no tiemblo, pero pues, si es neta, güey, pues yo me hago responsable, tú bien sabes. Yo sé, pero ¿por qué Pero ¿Por qué te mojas, Spongebob? ¿Qué estación es? Estuvo a, a punto, estuvo a punto de pagarse, este, de acabarse el día no, mamá. No, pues Luis es que Otto, me agarró. hablamos del Panda Show de la Ciudad de México, del único show sin fronteras, lo que pasa que Noé, tu hermano que también viene en Phoenix, este, nos escucha, y te hizo la broma. y ¿Adiós? bueno, este, ah, Espero que no se me diga. Este, asómate y allá afuera a ver si está con la troca en la radio, güey, para que lo oigas. Vale. No, o sea, es que me agarraron, que a la María, pues, cabrón, pues, Sí, yo no sé de mi hijo, ¿No es que no? No, ya que chingadas Ay, Yo era así muy gallo ah, me la, me la Ahora sí, eh, ahora sí Oye, pues ya dinos la neta Con la broma, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, este Javier? Uh, las manos, ¿no? Que no puedo hacer nada Simón Oye, sé que vas a estar festejando el cumpleaños de tu chavito Y en Phoenix, cuídate mucho y, este, y nos vemos, te mando un abrazo, ¿eh? Hola, gracias Canejo, este, okay. eh, ojalá que me eh, manda un saludo a Ana María y eh, precisamente quiero ah, contactarla no, pues si la paso, ¿no? para espérame. que esté bien la, la... Ana María, quiere quiero hablar contigo, tu ex viejo <risa> Hola Luisito, ¿cómo estás? <risa> Hola, después Canejo Oye, pues Ay, seguramente este. la mejor esta Ana María que vive en Gotepec, a la mejor escucha el show, ¿quieres decirle algún mensaje a ella? Oh sí, este, precisamente ando, ando con una amiga, ando tratando de localizar el, el número de teléfono de su papá para, para localizarla, saber cómo está ella, sus hijos y ojalá que esté bien. Que se, que, se, que se comunique la radio Y, este, y te contactamos con ella Oye, ¿y, ¿y de menos obra bien o obra mal? Pues obraba Obraba bien, a lo mejor ya cambió Pero la enseñé Nos vemos <risa> hermano, cuídate mucho Órale, pues un saludo allá a todos